Participando y escuchando, en realidad, como oyente y también como, como prensa, lo que está pasando en el Consejo Deliberante, que es la discusión por el presupuesto municipal. Recordemos que、eh, la presentación del presupuesto por parte del Ejecutivo Municipal eh, da, eh, daba un, un monto de 6.888 millones de pesos para gastar. O para invertir, como lo quieras ver, durante el 2022 en todo, todo el ámbito de la ciudad de Santa Rosa. Ese presupuesto se redujo a 6.972 millones, justamente por lo que ha pasado a nivel nacional de la no aprobación del presupuesto nacional y algunos fondos que no van a llegar a la ciudad de Santa Rosa. Esa es、eh, la realidad, 6.792 millones son los que van a poder gastar. el Consejo deliberante o en realidad la municipalidad y el Consejo deliberante lo, está, lo tiene que aprobar. Ahora hay, este, están、eh, todos los secretarios municipales y también、eh, el oficialismo y la oposición un poco preguntando pero también este, criticando algunas cuestiones que tienen que ver con la no ejecución del presupuesto 2021, sobre todo lo que tiene que ver con、no. obras. Eso es lo que están discutiendo en este momento. Lo que pasó hace un rato, más temprano, tiene que ver con un servicio público, tiene que ver con el funcionamiento del EMTU, que es el ente municipal de transporte urbano. Se resolvió que el nuevo precio del transporte va a ser de 54 pesos,、eh, estaba en 34 pesos, así que a partir del de primero de enero va a ser de 54,60. En realidad debería costar 69 pesos, pero la municipalidad va a subsidiar. Esa parte para que el usuario pague solamente 54,60. Recordemos también que parte de los subsidios nacionales no van a estar llegando y la municipalidad, con recursos propios, se va a hacer cargo de, de esta cuestión. Pero hay una buena noticia para los usuarios y las usuarias del servicio público de pasajeros porque a partir del año que viene vuelve una línea fundamental para la ciudad de Santa Rosa, que es la línea número 5. Es la línea. ...circular, Que iba todo por Avenida Luro y también por Avenida San Martín, este y oeste. Vuelve esa línea, ya está confirmado, y esa es una buena noticia para las personas que utilizan el servicio público en la ciudad de Santa Rosa. Así que a todas las líneas que ya están se van a sumar la línea 5, que、eh, no funcionó por un tiempo, aunque históricamente funcionó bien en la ciudad de Santa Rosa. Y la otra cuestión tiene que ver con una discusión con las obras que no se hicieron, sobre todo las obras de asfalto. La oposición le criticó a los secretarios, en este caso el secretario de Obras Públicas,、eh, Bergonzi, de no hacer obras que estaban presupuestadas, que estaban por consorcio y que los vecinos y las vecinas no pueden contar con ese servicio, sobre todo、eh, asfalto cerca de la,、eh, del supermercado La Anónima, cerca de la, de la calle a p e g u i n o Todas esas calles circulares a este, a este supermercado estaban previstas para este año, 2021, no se hicieron. Pero tampoco aparecen en el presupuesto de 2022. Eso es lo que le han criticado desde la oposición y le han preguntado si no tienen prioridad las obras, sobre todo las obras de asfalto. De ese tema le contestó Walter Bonef, que es el, el director de DAXA, de la Dirección de Agua y Saneamiento. Le contestó en este caso al concejal Gustavo Estavilla, si te parece, escuchamos parte de lo que decía en la comisión Walter Bonef. Escuchamos. En el inicio del presupuesto anterior se habían considerado algunas obras específicas de consorcio de asfalto y otras de eh, saneamiento. ¿eh? Eh, nosotros, eh, la realidad nos ha llevado, por esto que venimos diciendo desde el principio, es atender la emergencia sanitaria en la cual hoy la ciudad eh, eh, está profundamente metida y que、eh, nos está. Llevando, te diría, la gran mayoría de los recursos. Con lo cual,、eh, si bien hay muchos consorcios de asfalto que están pendientes, no voy a dar precisiones de la cantidad, pero son muchísimos, y que de ninguna manera para este Ejecutivo Municipal、eh, no son prioritarios, sino que sí que son prioritarios, la realidad es que hoy estamos abocados a la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria incluye a la dirección de vialidad. ¿Por qué? Por lo que el secretario decía al principio: es decir, todas las obras de saneamiento requieren después la intervención vial para poder dejar en condiciones este,、eh, las calles. Con lo cual, eso nos ha, nos ha desviado un poco los recursos, te diría no un poco, sino la mayoría.、Eh, por eso, digamos, este, la explicación viene por ese lado. Si bien los consorcios de d e s a ñ a m i e n t o se han ido ejecutando, se están ejecutando en este momento y tenemos planificado, como, como está especificado en este proyecto actual para el año 2022, seguir en ese orden de ejecución de, de consorcios de d e s a ñ a m i e n t o lo que es la cuestión vial la tenemos abocada en, en, en, en su gran mayoría a la emergencia sanitaria. Se han ejecutado el equivalente a. Unas, este, eh, unos 3 kilómetros de cañería,、eh, el equivalente a 3 kilómetros de cañería en lo que va de la gestión、eh, en, en lo que es el año 2021, más, más otros 10 en lo que es el año 2020, con lo cual eso nos ha、eh, demandado muchos recursos desde el punto de vista vial para poder dejar en condiciones. Todos esos recambios de cañería que se han ido ejecutando. Con lo cual, la, la respuesta viene por ese lado: es decir, no, no sea, si bien no se han ejecutado los consorcios de asfalto que figuraban en, en el plan de obras anterior, pero esos recursos han sido derivados justamente de la emergencia sanitaria. Era la aclaración que quería hacer respecto a la consulta del consejero. Bien, l a u t a r en esa misma línea. Parecido a lo que contesta Walter b o n e、eh, f Pablo Echeveste, que es el secretario de Hacienda, hace una explicación de un minuto, bastante corta pero concisa, a una pregunta que le hace Claudia Schultz, que tiene que ver con el presupuesto en general, no solamente en obras, sino en la utilización de otros recursos del presupuesto 2021. Pablo Echeveste justifica、eh, algunas cuestiones que tienen que ver con el presupuesto que se armó para 2021, año 2021. De pandemia que veníamos del 2020, y también dijo Pablo Echeveste que lo que se pensó con el presupuesto que se está ejecutando en 2021 fue mantener el personal y, sobre todo, los sueldos. Es, el, es la explicación que le dio en este caso, aparte de la oposición que le consultaban,、eh, Pablo Echeveste hablaba en la Comisión de Hacienda. Con lo cual, nosotros durante el presupuesto lo hacemos de manera coherente, hemos tratado de reaccionar recursos, tratando de atender siempre también la política salarial. Las estimaciones que teníamos en cuanto a la política salarial para el 2021 fueron ampliamente superadas después por los acuerdos que se dictaron en el ámbito paritario de los convenios que tiene el municipio. Con lo cual, no tiene que ver muchas veces con la no ejecución o con el olvido de alguna partida o de algún programa, sino con. La reestructura a veces de partidas que hay que hacer para atender otros gastos y otras necesidades, y también la caída de recaudación que tuvimos a mediados del 2021 cuando hubo restricciones、eh, nuevamente con,、eh, por el tema de la pandemia.、Eh, un poco aclarar eso porque pareciera que, que el presupuesto 2021, si no se cumplió a rajatabla, es porque no nos ocupamos o, o, o, no, o no tenemos intervención en esas cuestiones. Hay veces que hay que r e c i g n a r recursos. Hay que garantizar la política saludable de los trabajadores y、eh, en esta s s i t u a c i o n es a veces es la, que, la que ha pasado. Bueno, Lautaro, ahí teníamos por lo menos la palabra de dos、eh, funcionarios municipales. Por supuesto que nos falta la palabra de la oposición. Acaba de salir Claudia g y o r g i s de, de la reunión para hacer algún trámite. No quiso hablar. Esa fue la contestación que nos dio hace un ratito. Así que esperaremos cuando hagan un cuarto intermedio para saber qué... Opina la oposición de, este, de esta discusión del presupuesto municipal. Gracias, Mauro. Cuando tengas más información, regresamos con vos. ¿Cómo no? Hasta luego.